La zona, La zona se mueve contigo. Zonas, punto, se se mueve. La música se mueve, <risa> chicos, chicas. Hola, todo el mundo. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, os veo con buena cara.、Eh. Os veo con ganas de mucho ritmo, de, de, de temazos, de bailar. Os veo con ganas de fin de semana.、Eh. Sí, como lo sé yo, como lo sé yo. Bueno,、eh, estamos h a b a n d o ahora mismo en Global House, domingos entre cuatro y media y seis En tu iPhone, en tu Android y en GlobalHouse.es. Y a cualquier hora donde estéis en el mundo, en zona69.net. Y ahora que llegan, pues llegan temazos. En cabina, en cabina, Raúl Fernández. Mi vida es como un videojuego. Toco un botón y tengo lo que quiero. Eso eso eso eso, eso, eso, eso, eso, eso. Eso, eso, eso, eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero yo. Satcho p a y、hey. n パワーアップしてるのに、このテーマは o う一つのテーマはもう一つのテーマはもう一つのテーマはもう一つのテーマでもう一つのテーマはもうでつのテーマはもう一つのテーマはもう一つのテーマはもう一つのテーマはもう一つのテーではもう一つ e テ e マーマはもう一つのテーマはもうはものテーマはも a Gente que está ahora mismo conectada a zona 69 ahí en las redes sociales en t w en t y en Facebook y en mi Twitter. Siguiéndome, me puede seguir en Twitter. Si vos o p u e s t m e Twitter com barra RAL f d e z Y si quieres, también me puede seguir s en mi Facebook personal que a h í cuelgo muchas cosas: Facebook com barra RAL f d e z Y、a esa gente, por supuesto, que está en el chat en directo de Global House, domingos entre 4 y media y 6. Todo el mundo conectado al chat de Global House también en Facebook. Nos podéis escuchar en Facebook en directo y participar ¿eh? también. Ahí estamos, todo el mundo conectado a las redes sociales, a su ordenador y metiendo mucha caña a temas como este, like I love you de Río. Así suena esto. Y lo que viene, te va a gustar. Así que, abre bien tus orejas.、Yeah. O saque en la música siempre haya noticias bueno pues、eh, que llaman un poquitito la atención ¿eh? porque como hay tanta gente en este mundo si no haces algo un poco espectacular pues parece que ni miran para t h ¿eh? b u e n o da un poquito esa sensación y es que johnny la gente está muy loca la gente está muy loca ha saltado la noticia de que k e s a bebe sangre en el escenario en、eh, sí bueno no no no no la californiana、eh, dicen dicen la arrancó a un animal durante、eh, su último concierto el corazón y se bebió la sangre n o por Dios! Johnny, la gente está muy loca. La gente está muy loca. Bueno,、eh, realmente esto es un montaje.、Eh, y es que, bueno, c a i x a siempre va provocando. Y la última que ha liado, la ha liado b a r d a Ya eh, eh, dicen. Eh, que delante del público, bueno, pues ha bebido una sustancia parecida a sangre. En medio de su último concierto en s y d n e y el Future, Future Musical Festival, la californiana en plena actuación le arrancó el corazón a un animal y vertió la supuesta sangre en la boca y en el pecho. Se ha, eh, se ha especulado de que esa, este montaje b、bueno, u es n o p u e es una especie de ensayo ya para su nueva gira, para ver cómo reacciona el público ante este montaje. Bueno, que saque, bebe sangre en el escenario, es ¿eh? sí. muy、bueno, impresionante. La gente está muy loca. Vamos、a echar un vistazo a las redes sociales, por supuesto, a toda esa gente que está ahí participando constantemente con nosotros, les mandamos este aplauso. Mira, lo tengo. Bueno, A Víctor Bures, Víctor Bures le pegamos un saludo muy grande porque le gustan nuestras publicaciones en Facebook. Y a quien más por aquí, bueno, tenemos más gente en Facebook. Sí, bueno, el Facebook está un poco muerto. e ¿eh? Todo el mundo se meta en facebook.com/zona69radioShow barra porque vamos a publicar muchas cosas. Por supuesto, Leti Fernández también un saludo para ella. A Jocelyn, a Adrián también un saludo muy gordo para ellos que están en Facebook. Y nos vamos a Nuestro 20, donde ya tenemos a más de 6.000 amiguitos ahí en 20. Si nos quieres agregar, búscanos zona 69 en 20. Busca zona 69 y ahí nos tienes, ok. Música Buenas, a gente guapa que está ahí en Twenty, y nosotros esta semana preguntamos si ligas o te ligan. Cuéntanos, ¿te gusta ligar o prefieres entrar a las muchachas tú o a los muchachos? Cuéntanos y puedes llevarte un Spotify Premium, ¿vale? Ya hubo primer ganador que dijimos hace un rato: Nano se llevó ese primer Spotify Premium. Bueno, ¿te gusta ligar? O eres de los que es ligado. ¿eh? Tú eres activo o vas. Bueno, mejor esa comparación no la vamos a hacer. No, bueno, dice Pablo Roca. Dice: Yo prefiero ligar siempre que se pueda. Así, total, no se pierde nada. Leandro dice: Ellas me ligan. Me g u s t a las nuevas generaciones. ¿eh? Sí, y las chicas dicen que hoy en día no se cortan un pelo. Son más ellas las que ligan que son l i g a d a s ¿eh? Sí, sí. Les gusta entrar, ¿eh? entrar h e ahí a saco a las chicas de hoy día. Bueno, a las chicas que respondan, ¿eh? tú eres de esas chicas que te gusta ligar, ¿no? Bueno, pues nos cuentas en、eh, nuestro Twenty o nuestro Facebook, Facebook.lamusicasemueve.net o Twenty.lamusicasemueve.net o también te metes en Zona 69.net y ahí tienes todas nuestras redes sociales. Si ligas o te ligan, cuéntanos. Andreu dice: Prefiero entrar, pero、eh, también me entran ellas.、Eh, sí. Vamos a seguir p o n i e n d o t e mazos como este que llega por aquí de Ina y Juan m a g á n A mí es un tema que me gusta mucho. ¿Qué quieres que te diga? Me gusta, me gusta este tema y te lo voy a pinchar. Así suena esto: Se llama Un momento. Ina más Juan m a g á n exitazo asegurado. 20. Únete a nuestra página en 20 haciendo clic en el logo que encontrarás a la derecha de tu pantalla. Haciendo clic en el logo que encontrarás a la derecha de tu pantalla. 69 formas de divertirte: solo o en compañía. ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona. Zona 69. Get the jet, I gotta stay high. High up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dulce, goosey, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these Europe r a m e s the whole world changed. m a d bitches, so much b r o u g h Feeling like when I wanna fuck them all. Getting mad brain in my very fast car. Ferrari V12, m a r a n e l l o on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters kiss the ring on the dawn. And we do this all day. Welcome to Sancho Payne. Oh, yeah. We make money, money we spending. Get mad, honey, swimming in women, imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a glob in a white m o z z a g o It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit, shit. We're the shit. I mean, how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gelados. We make too much dough, and we spend it all day. Welcome to Sancho t Pay. アンデリカ・バーレー。 Esa gente que está ahí conectada a t e 20 y a zona 69 mientras estudia. Gracias por elegirnos para ayudaros a estudiar. Y ahora poneos r a h n Carlos Codos, que ya queda muy poco. Entra en la zona, zona 69. 9 o e s s e s estás? s c ó e s e もうダメだ、スタバルさん、フルトリスティック、フルトリスティック、ロー n で、スティ g ク、ローシングで、カイティパリ、あいつはな。 Ese saludo bien grande para s t e f h e Monzón que nos escribía el 11 de este mes, el 11 de marzo. Nos decía: dice, Bueno, me encanta la música que pones. La verdad es que pones las apropiadas de cada cosa. Aunque aquí en Las Palmas estamos de carnavales. Bueno, nos escribió ya hace una semana. Dice: La música te dan ganas de irte a los mogollones. Un saludo desde Canarias y enhorabuena. Gracias. Nos vamos a nuestra página de Twenty para preguntaros、eh, si os gusta que os liguen, os gusta ligar. Tatiana Rivadavia dice, me ligan,、eh, sí, me ligan. Dice, de hecho creo que nunca he sido yo la que ha entrado. Para que sí lo hacen ellos, ¿eh? jeje.、Y、bueno, Tatiana, qué suerte tienes, eh, que, que te entran todos ahí a saco. eh. Tatiana, que se los tiene que quitar. Tiene un, un periódico así para ir espantando. ¿eh? Está así con. Está en la discoteca con el periódico en la mano y según le vino.、Eh, quita, quita, ay, bicho, bicho. Contigo no, bicho. Muy... En、Borja dice: Borja dice, me ligan, por supuesto, pero、eh, a veces entro yo cuando están bastante bien. ¿eh? Ahí entrando Borja. Un día hablaremos de técnicas de ligar, ¿eh? me tenéis que contar técnicas de ligar porque a mí eso de ligar ya se me olvidó. Ana、ah, no, Ovejita dice: Pues a ver, a mí me suelen entrar,、eh, yo entro cuando el niño me gusta mucho. Y le veo ahí、eh, le veo ahí le entro bueno bueno anda anda es de las que entran a saco es de la nueva generación como nos decían por ahí atrás q u i é n me lo decía los de la, la nueva generación no me acuerdo no me acuerdo alguien lo comentaba por ahí de mazo que tenemos ahora mismo aquí en la zona internet y música tu mejor mezcla en zona 69 スノー Esto se llama Sweet. I just wanna make you sweat. I wanna a k e y u s t wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I wanna make you sweat. sweat. I, wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you Can you give me up like I'm late for my first class So I can give it to you all Like a first d r a v e Hold you like a paper plane You know I got paper b a b e But them dollar bills, girl, make it rain Holiday in, come and meet me till my eighth blow Damn it feels good, but I feel bad for though the mates,、so, And can't I, can I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 s w a t s w a t s w a t Where you going? What you say? On my hot river flowing. To win up in the lake by the ocean, by the ocean. On the beach, on t h e beach. Alex Fernández に u n o s e s c r i b í a en mi perfil, de ュンドッグ、ジュンドッグ、ジュンドッグ、ジュン s ッグ、ジュン n ッ b u e n a ッグ、ジ e ンドッグ、ジュンドッグ、ジュンドッグ、ジュンドッ d o ュンドッグ、ジュ t ドッグ、ジュン e ッグ、ジュンドッグ、 って。 Ha gustado mucho, mucho. Son síndrome Moscow. Síndrome Moscow. Esto se llama lo que importa. Dice Pelayo Tendo: s a l ú d a m e en la radio que me encanta. Gracias, Pelayo. Te saludamos, por supuesto. Hola, Pelayo. La zona 696. Poner、bueno, más saluditos por ahí que hay que pegar.、Eh, desde la zona 6-9, por ejemplo. Vamos a ver por aquí, por aquí. t e g o yo、eh, más gente que saludar. Ah, por ejemplo, Tonet dice: Yes, da que te cagas. Irene dice: Qué buena la música mientras hago los deberes. Un saludo para ti, Irene. Y para Marky, que dice que le encantamos. Gracias. Para esta gente, va este tema que me gusta mucho es lo nuevo de Belinda. Se llama Lolita. Y con esto nos vamos siguiendo ya aquí en la zona. Nos quedan, pero que muy, muy poco. Vamos, que quiera ver cómo os ponéis a bailar. ¡Arriba! Quiero ser mayor y me gusta el rock and roll. Me mata el reventón y el vodka de vainilla. Trato、no、de ser lo que realmente soy, aunque le moleste a los demás. Mi vida es como.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 Gracias, gracias a esa gente que está ahí conectados a GlobalHouse.es. Ahí en ese Facebook y en ese chat, comentando y escribiendo. Gracias a todo el mundo. Me podéis agregar si queréis, que siempre lo estáis preguntando por ahí en mi Facebook: facebook.com/ralf10. Facebook.com/ralf10. Me podéis agregar ahí y me tenéis、eh, para seguirme y contarme lo que queráis, ¿ok? Vale. Y todo el mundo a esa página de facebook.com/barra zona 69 radio show. La página de zona 69, búscanos en Facebook y tú 20 te unes y nos dices: ¡Hola! Y ya está, y punto. Nos escribes: ¡Hola! Y Fuera, ¿vale? Y nosotros te pegamos un saludito, por supuesto. Si quieres escuchar algún tema, por supuesto nos lo escribes ahí, ¿vale? Y también me puedes seguir en mi Twitter. Entras en zona69.net y ahí a la derecha tienes el Twitter, el Facebook y el Twenty. Todo, todo. Para que nos sigas. Y siempre toda la info en 3w.lamusicasemove.net. ¡Gracias! Domingos, desde las 16:30 en Global House. Descárgate las aplicaciones y escúchanos en tu iPhone y Android. Por aquí, uno que se va yendo, me voy a ir recogiendo los discos. Uy, que se me cae uno. Bueno, me voy recogiendo por aquí y te dejo con Robert Ramírez. Un saludo a toda la gente que nos escucha la semana que viene, mucho más en Zona 69, el viernes y el domingo en Global House. Te dejo con mi amigo Robert Ramírez. Adiós. All I want, all I try is a word l made of smoke. I m a number. Un momento, un momento. Tengo por aquí un mensaje. Me acaba de llegar, se me acaba de abrir el chat de t w e n t 0 de una chica llamada Ana Balboa Rodríguez. Que dice: Me encanta, zona 69. Es más, estoy escuchando ahora mismo, es impresionante. Me gustaría que le dedicaras una canción a mi mejor amigo. Si no es molestia, claro. Bueno, pues para el amigo de Ana Balboa y para Ana Balboa va este tema de Robert Ramírez. I'm a number. Ahora sí, ya me puedo ir. tranquilo ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós! ア d ライス、 My number, you, you're t n e v e r s s I could be five. I don't need a lot o my life. It's my crime. That's my crime. You You should n t c h a n g e your ugly tie. y o u c o u l d f all And good and otherwise. You're alone. You're alone.